es La voz la voz de, las, de los que se han ido, que estén la voz de cada uno de ustedes y estén la voz de las víctimas. Aquí está nuestra voz, aquí está la palabra, aquí está nuestro amor y está la vida. Aquí está. Arena y Fárate Vázquez. Marino Casiano Cortés. Buenas tardes, mi nombre, como ya lo escucharon, Marino Casiano Cortés. s o y una más de las víctimas que estamos padeciendo aquí en el puerto. Por aquí se comentaba que, se, que hemos recogido dolor, tristeza, llanto, pero se ha perdido lo más importante: los valores aquí en el puerto. Hoy en el e s de septiembre del 2011, Exactamente cinco meses, 16 días y 8 horas aproximadamente, el joven u Brismario c a s i a n o Vargas, que desapareció el 25 de.